Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 18 de junio, fecha muy señalada para miles de estudiantes que esperan sus notas, pero en especial para los más de 4.000 que se examinaron la pasada semana de la EBAU lo que conocíamos como la selectividad. A las dos de esta tarde se publicarán las notas, así que mucha suerte a todos y todas y esperemos que puedan cursar ese grado escogido en primera opción. En política también es un día importante. Está prevista la visita del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el desembarco de más cargos públicos del Gobierno valenciano, con motivo del cambio de nombre del aeropuerto de Elche, que pasa a denominarse Ad Aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández. Hoy en nuestro programa, en unos minutos además, hablaremos con Ángel Urbina de los trasvases Tajo Segura y del Júcar. El Ministerio de Transición Ecológica de momento no ha recortado los envíos de agua y este mes se ha vuelto a autorizar 38 hectómetros cúbicos. En el Rincón de la Cultura de los Viernes os pues hablaremos del poeta del pueblo, lo tendremos aquí, Francisco Sánchez Ortega, al convertirse en un referente de la poesía social en este país y en Latinoamérica. Y a las 10 de la mañana tendremos en nuestros estudios también de Teleelche, Radio Marca, al líder de la oposición, al presidente del Partido Popular y senador Pablo Ruz, para repasar la actualidad del municipio. En la ronda de noticias, además, les contaremos el fallecimiento de uno de los empresarios de calzado más destacados de Elche, José Paredes, cuyo sepelio tendrá lugar esta misma tarde, a las 5, en el tanatorio del Aljú. También conoceremos más detalles sobre esa rotura de una de las canalizaciones de riegos de levante que, produjo, que se produjo ayer en el camino de las elevaciones y que ha mantenido a más de mil, bueno, casi 10.000 agricultores sin riego por goteo. Y no nos olvidaremos el del tiempo, Bordonado nos dirá si seguiremos estando a salvo de esas tormentas con granizo y fuertes rachas de viento que han causado importantes pérdidas en cosechas en algunos puntos de la, de la provincia, pero no aquí. También se actualizarán los datos de la pandemia eh, por parte de la Consejería de Sanidad por municipios. Conoceremos si seguimos teniendo una tasa de incidencia baja y si esta sigue bajando ligeramente, como ha ocurrido el pasado mes de mar... el pasado mes, no, el pasado martes. En fin, que son muchos los contenidos para una mañana de viernes que comenzamos con la música del mundo, dedicada a los clandestinos, a los refugiados, que esperan esa última ola para buscar una vida mejor. solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen es grande destino por no llevar papel, a pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya del mar, fantasma leven ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, solo va mi condena, correré mi destino. Por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Pabilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal.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 Argelino clandestino, Nigeriano clandestino, Boliviano clandestino, Mano Negra Ilegal. <muchas> 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 7 minutos de las 9 de la mañana y después de escuchar a Manu Chao, vamos con la música de Nino Bravo. Eh, son esta canción: Mis noches sin ti. pesar el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré, sueños que juntos forjamos. infinita y añor en mi canto y no han de volver hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo guardo en mis labios tus besos Celosa acaricia mi sueño Y me estrechan tus brazos Amantes al arrullo Del cucurucú Forjeren de la En las horas de dicha infinita, que en mi canto, volver. Mi corazón en Mi tinieblas te busca con ansia. Noches pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti, mis noches sin ti. 101.4, Tele-Elche, Radio Marca. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial. En las instalaciones de gasolinera El, Todo lo que necesitas todos los días del año. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de iniciar la primera de las entrevistas, vamos con otra canción con la voz de Bárbara Streisand junto a Andrea Bocelli. At least one moment every day I hear the echo of your voice And though it's only in my mind It stays with me I have no choice I reach. As if you're here Your tender touch Your warm embrace And though it's been so many years I still can see your face We're all just prisoners of fire, the days go rushing by, with memories we have locked away, mm -hmm. there may not be much I regret, but there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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y cuarto de la mañana, tenemos 24,6 grados de temperatura y seguimos hablando del agua aquí en el programa La Glorieta. No por la rotura que se produjo ayer en una de las canalizaciones de riegos de Levante, sino por la futura rotura definitiva que se podría producir en el trasvase Tajo Segura si la ministra Teresa Rivera finalmente no oye las peticiones de los regantes del Segura y este lunes presenta su propuesta. ...de aumentar los caudales ecológicos... ...y la cosa no parece que pinte bien... ...a pesar de la reunión que mantuvo hace unas semanas con nuestros regantes... ...porque esta misma semana hemos visto en el Congreso de los Diputados... ...que el Partido Socialista rechazó... ...se rechazó la propuesta del Partido Popular y Ciudadanos... ...de aparcar la decisión unilateral de recortar el trasvase... ...pues bien, para hablar de lo que se espera... Eh, por parte del Ministerio de Transición Ecológica para el Futuro del de Tajo Segura, tenemos con nosotros al portavoz de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, Raúl. Eh, ¿Ya hay fecha para, para poner sobre la mesa y hacer públicos eh, eh, el, el plan de Cuenca del Tajo? Es decir, eh, saber si esa reunión que mantuvo la ministra Teresa Rivera con Riegos del Levante y con el sindicato central eh, del Acueducto Tajo Segura con el sindicato central de Regantes, perdón eh, puede, puede flexibilizar y las peticiones o la propuesta inicial bueno, creo que se ha colgado bueno, pues intentaremos rescatar la llamada en cuestión de segundos vamos con ello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 Bueno, pues hemos podido recuperar esa conexión telefónica. Ángel Urbina, buenos días. Estás ahí, ¿no? Sí, buenos días. Estoy aquí, sí. <ríe> no sé si se ha cortado porque la pregunta se hacía interminable, pero la cuestión es saber si el lunes eh, la ministra eh, va a dar a conocer ya sus planes sobre el, tra el traslado Tajo Segura. Sí, vamos a ver. Es estamos en pleno proceso en el 2020 y 21 de lo que dice la ley de agua, las revisiones de los planes hidrológicos. esta es la tercera revisión. Entonces, ya hubo un, un tiempo de, de alegaciones, acabaron el 31 de octubre y tenía el Gobierno de la Nación ya, visto todo lo que llevamos discutiendo y analizado, eh, seis meses para publicar ya, definitivamente, la propuesta del ministerio de las 16 cuencas hidrológicas del Estado español. Eso se tenía que haber hecho ya, se terminó el 30 de abril, han aguantado el mes de mayo, y definitivamente sí, nos dijeron, y además está en la agenda del de propio ministerio, que el lunes, 21, a las 12 de la mañana, pues la ministra dará una de prensa para presentar eh, los planes hidrológicos de las cuencas de España. En ese, Qué digamos, esa presentación sí. tendremos luego seis meses, será muy duro, que lo no que nos ha conseguido, para hacer alegaciones, para luego pues, serán publicadas, como siempre, a, a principios del año 2022 y demás. Bien, ¿y, Entonces, ¿cómo, están, y cómo están los ánimos? Porque entrevistamos hace poco entre... a, a Javier Berenguer y dijo el presidente de Irregos del Levante y dice que sí que salieron muy optimistas de la reunión, que la bueno, ministra pues sí ahora... tomó nota. Bueno, pues eso es como… como ya soy mayor y verdad edad que tengo la experiencia… Efectivamente, en los planes hidrológicos que se presentan hay, hay tres que nos afectan mucho, que es el plan del Soura, el plan del Júcar del y el plan hidrológico del Tajo, donde ya viene ahí las modificaciones que pudiera haber para pues, eh, modificar los envíos del Tajo Seguro. Y ahí, en el borrador que lleva ya año y medio, pusieron que el caudal ecológico que ahora tiene desde Volar que Aranjuez de 6 metros cúbicos por segundo se iba a incrementar a 8,25 eso supone 80 hectómetros cúbicos menos para el regadío de los 200 que recibimos 80 menos, fíjense qué porcentaje entonces hemos alegado, hemos hecho muchas cosas manifestaciones, gracias a los vecinos que nos han acompañado y a Madrid aquí en todo, en, en las tres comunidades, Andalucía Murcia y la comunidad valenciana Pero yo soy muy escéptico. Yo sé, me da la impresión, ojalá me equivoque, que eh, el plan ideológico del Tajo va a contemplar, sin tocar, los 8,25 8 metros, o sea, metros cúbicos por segundo de todo ecológico, con lo cual va a ser una muerte para el Tajo segura de regadío. Estaremos seis meses alegando, manifestándonos, enfadándonos y hará, y al final... Y eso digo una previsión, mi experiencia. Como solo pueden incrementar 40 hectómetros cúbicos de agua desalada, porque no habían hecho más, más, más incremento, pues al final, como ser buenas personas, pues lo dejarán en 7, que nos recortarán 40 hectómetros del Tajo Segura para meternos 40 de desalada. Ese es otro bocado más de los muchos que pegan cada X tiempo al Tajo Segura. Y cuando tengan ya en marcha todas las desaladoras que tengan que tener, pues nos quitaremos el agua. No se puede consentir lo que va a pasar. Y me lo imagino. Todo lo que lo que sea por encima de seis metros cúbicos por segundo, es una barbaridad, porque el cabal ecológico incrementarlo de Aranjuez, o sea, de, de volar que Aranjuez, técnicamente no se sostiene. Y, y, y no tienen una, vamos, nada nada realidad el problema del tajo no es estar al juez es de al juez hasta Toledo que vierten los ríos que vienen de la Comunidad de Madrid Jarama y Guadarrama mal depurados pero, con muchísima agua pero si las críticas hay... las movilizaciones de los regantes del Segura no caen en saco roto y la ministra eh... Pues responde a esas protestas de nuestros regantes Y en vez de 6 me hectómetros cúbicos de caudal eh, que va a subir Son metros cúbicos, ¿no? El caudal o no, hectómetros No, no, metros cúbicos por segundo sí, Metro sí, no, cúbico por segundo en vez de esos 6 Si sube a 7 y no a 8,25 eh, Busca una es que... solución intermedia También haría no, mucho no, no, daño al bajo quita... ¿Segura? Pues en vez de quitarnos 80 nos quitan 40 Y sería también eh, malo, malo. Es que no tienen que tocar nada. Es que no tiene ningún sentido quitar algo que no, que no tiene ninguna legalidad técnica ni nada. Vale. No, porque además ni se hace un caudal ecológico equitativo en toda España. Y aparte, esa zona que la conocemos todos muy bien, los que estamos en Tajo Segura dice desde hace 80 años que la calidad de ese tramo del río es una calidad de agua exquisita y un caudal suficiente. Pero no es por nada, sino porque ahí había una central eléctrica y necesitaba 6 metros cúbicos para refrigeración. Se quitaron la central, siguen los 6 metros cúbicos y eso es un paraje maravilloso que es... Ojo, 100 metros cúbicos por segundo son 150 metros cúbicos al año. No claro, que ya es suficiente la lámina de agua que hay para garantizar. No, sí, sí, sí, no, no, es que no que además es sobra. Eso es, 100 metros cúbicos por segundo es un metro. Uh -huh. de agua lineal uh -huh. y en cuanto pasa más se sobra porque conozca aquí a la mujer que ellos es un regela que es, sí, pues se, muestra, buena buena, ¿no? eh, se muestra se muestra a lo que pasará el Soy lunes y que sí. y qué puede pasar en los plan de cuenca del Júcar que ustedes también eh, pues beben si Júcar porque usted es presidente también de la SA de San Enrique pues exactamente igual lo veo venir con muy poca eh, muy poca fiabilidad porque empiezan ya los valencianos Esos son peores porque encima son parientes, como digo yo. Sí. Pues in, in, intentan incrementar los caudales, los caudales para la bufera, cuando el problema de la bufera no es a, falta de agua, sino falta de drenaje. ¿eh? Con lo cual, pues, de los 80 hectómetros cúbicos que teníamos asignados de agua de la modernización de la ceca de azúcar me da la impresión que, de que parte se la van a quedar para la bufera, para también el caudal ecológico. todo eso del ecologismo hoy en día. Lo visten para hacer lo que quieren, eh, digamos, los, las personas que lo que no quieren es tener agua para Alicante. En Alicante está pasando eso, que es un problema político, es un problema técnico. Nosotros estamos cansados de ir al ministerio a todos lados con argumentos técnicos y, y todos nos dan razón técnicamente. Cuando acabamos nos dicen, Urbina, esto es política. la política nosotros no hacemos política. Y si decimos aquí no tenemos en la comunidad potencialidad corte para implicar lo que usted ha comentado principio ¿Qué pasó el otro día en la Comisión de las Cortes? Pues con muchos sí, sí, sí, sí, pero ahora que no pidieron más que la regla de explotación que se aplique después del pan ecológico, que no pidieron nada de otro mundo. Bueno, los socialistas dijeron que no. Lo que aquí Está dicen aquí. que es una aberración y que se, y se han manifestado en Madrid, votaron eh, que no y encima había había miembros del partido socialista lo que les decir, ¿Sí? no digo nombres eh, estaba el no no digo nombres no me no me va no a decir nombres por favor eh, eh, vale pues vamos a, a hablar a, a nuestros oyentes de esa propuesta que era eh, en esa comisión del congreso se presentaba una propuesta del partido popular también de ciudadanos en la que exigía al gobierno que no recorte que no cambiara las reglas de explotación ...del trasvase claro. de Tajo Segura... ...en estos momentos... Eh, ...que está bueno, claro, hasta, de pasar a pasar de 38 hectómetros... ¿eh? Se, ...se publique ¿sabes? el plan hidrológico... ...que será en el año 22... ...a partir de ahí se requiere técnicamente... ...la revisión uh -huh. de, de la regla de explotación... ...y a partir de ahí por lo que salga técnicamente... si pues, nosotros técnicamente... ...me en el memorándum y lo que ha salido... ...hay que incrementar el caudal, se incrementa... ...hay que poner, se pone... ...pero siempre con los elementos técnicos... ...y sobre todo con equidad... ...a todos los caudales ecológicos de España... Sí. Y mientras esto ah, ocurría en el Congreso, lo que sí que hemos visto es que la Comisión de Explotación ha vuelto otra vez a autorizar los 38 octómetros y, de momento, no ha aplicado el, la ministra el recorte de 27, de 38 pasada a 27. Vamos a ver, no puede hacerlo porque ahora mismo, todavía están, digo, las reglas de la explotación hechas después del memorándum y con los cuales eh, en junio del 38 se le abierta una, una base… Y el 1 de julio, otros 38. Luego la ley de explotación funciona, porque hay agua arriba y hay que traer Entonces, para cambiar eso, eh, la ministra tiene que hacer una ley, que es lo que se propuso en, la, en las Cortes, de que no hiciera nada hasta que se publicara. Pero, cuando sea no oportuno, pues cambiarán la ley, y en vez de 38, mandarán 27. ¿Por qué? Porque así lo decide la ministra. Bueno, pues… Así de claro. Pues así de turbias están las aguas en cuanto a, a lo que se refiere de trasvases para los agricultores de Elche, del Candel, los agricultores del Levante. Y si esto pues, es importante, también lo ha sido esa rotura que, que pudimos comprobar por los, eh, los vídeos, espectacular rotura eh, en el camino de elevación, en una de las canalizaciones, supongo que principales, de Riegos del Levante. Usted es presidente de una de las comunidades de base de, de Riegos del Levante, la séptima de La Peña y cuarto de, Levant, de Cuarto Canal. Eh, ¿qué, ¿Qué información tienen sobre las reparaciones? ¿Continúa, de nuevo, ¿continúa ese surtidor de agua saliendo de, de esa rotura o cómo, cómo está la situación? A ver, yo he doy una información que yo sé, como, como miembro de la Junta de Gobierno, efectivamente, soy presidente de un sector que no nos afecta a nosotros esa rotura, porque nosotros directamente del pantano de crevillente le vamos a a nuestra balsa de la peña donde la cual tenemos nuestra propia filtración o sea somos muy independientes y no nos a afecta a esa rotura. pero esa rotura concretamente fue, pues bueno tenemos hay dos tuberías que van desde el pantano de Crevillente a la quinta elevación que es donde está filtrado donde riega toda la comunidad del canal y parte del tercero ya se puso una tubería que el ministerio por capicho del ministerio cuando gobernaba Zapatero, unas tuberías de, de, de textil fibra, que son las que se ponen planas para llevar petróleo por el desierto, las pusieron aquí en las montañas con presión. Con lo cual, dependiendo de lo que le viente abajo, ¿eh? aparte uh -huh. de donde está eso, el molino del Bosch, pues hay vale más de 16 kilos de presión. Cualquier cosica, pues ha cogido y ha reventado, bajan dos, ha reventado, pero vamos, eso se revienta, se ha cortado y supongo yo que no tengo información directa porque todavía no... No me han dicho nada, pero supongo yo que el agua se paró, se vacía, la, se vacía el trozo de tubería, se cortó automático y ahora pues se reparará, pero tiene paralelamente otra tubería que pues en marcha, digo yo. O sea, eso uh -huh. no creo que haya ningún problema. Se ha perdido, pues sí, un poco uh -huh. de agua y bueno, pero el problema es que la tubería ya de inicio era... Jugamos pues, con muy mal. Pero fin, pues, sí, ya ha habido ya otra ruptura claro. en el tema. Es pues es una información que estamos preguntando en estos momentos al presidente de Ríos de Levante, con lo que la traeremos en la ronda de noticias. Ángel Urbina, Exacto. muchas gracias. Nos queda solamente un, un último, una última cuestión. El trasvase Júcar-Vinalopó, ¿en qué situación se encuentra? Pues, al margen, mal, al margen de. De, los, de la revisión del plan de Cuenca del Juca. Pues muy mal, es un trasvase que ya se hizo con, en contra nuestra, porque hay que elevar 800 metros, el agua que va a venir es agua de una calidad no, es, no muy grande, porque viene del retorno de la Marquesa y con unos precios pues casi inasumibles. Y encima tenemos también, bueno, malos rollos con la Consellería de Agricultura y con toda la gente. Pues es un, un trasbase maldito, es un trasbase que cambiaron la toma y lo están haciendo prácticamente imposible. Como siempre, los políticos dejan más en caso a los técnicos. Intentaremos recuperar lo que podamos, pero es un problema uh -huh. difícil. O sea, dos trasbases que son imprescindibles antes, como el tajo Segura. Yo creo que no lo puedo, que mucha gente iniciamos con mucha ilusión. Pues nos vemos pues, a final del ciclo, después de 40 años, pues la verdad que no funcionan por el necesidad de, de los políticos del turno. Pues solo queda, solo queda decirle que disfrute de este fin de semana y que espero sí. que el lunes haya buenas noticias y el Ministerio haya rectificado, haya tenido en cuenta las reivindicaciones de nuestros regantes y no aumente los caudales del Tajo para no frenar el trasvase Tajo Segura. Gracias, Ángel. Pues, Gracias, ya sí lo deseo y ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Una vez más, pero no se lo equivoque, demasiado. Gracias, hasta luego. 101.4 Tele Radio Marca.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 El alcalde responde a los licitanos. Un grupo de vecinos de edades y profesiones distintas plantearán directamente sus preguntas a Carlos González. Desde el Centro Cultural del Escorchador, el alcalde responde. Este martes a las 10 y cuarto en Teleelts.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 con Rosmaría Alonso. Son las 9 y 34 minutos de la mañana y queremos iniciar nuestro rincón de la cultura con esta canción, Habaneras de Cádiz de Carlos Cano y María Dolores Travera. Desde que estuve niña La Habana, no se me puede olvidar. Tantoor, Cali, ante mi ventana, pasita lejana, aquella mañana pude contemplar. De la caleta, de kerk, de kerk, de kerk, de di aquel passe che al de kerk, de kerk, de kerk, de kerk, de Había coches de caballo Era por mayo Sonaban por la meta Por puerta a tierra Y me traían Ay, tierra mía Desde mi cara El mismo sol El son de los puertos Pues con esta canción de Carlos Cano, con esta habanera, con este sabor andaluz, tenemos que presentar a un poeta de Elche. Él es Francisco Sánchez Ortega. Es uno de esos poetas de raza, aventurero y torero. Nació en Elche en plena guerra civil. Sus padres emigraron del pueblo de Belmez, eh, de Belmez en Córdoba, para tener a su quinto hijo en Elche. Y cuando terminó la contienda pues regresaron al pueblo andaluz. Allí es donde pasó su infancia, pero su rebeldía pronto apareció y su espíritu aventurero también. Y con 14 años se marchó de casa y vino a Elche. Y aquí comenzó su vida. Emprendió un comercio, se casó, tuvo hijos, también militó en el Partido Socialista de forma clandestina, formó parte de la primera corporación democrática del Ayuntamiento de Elche como concejal Tuvo sus hijos y comenzó a publicar su extensa obra poética. Él es Francisco Sánchez Ortega. Bienvenido. Pa. Gracias. El poeta del pueblo. Has llegado a los 83 años y has llegado a ser un referente. Yo no sé si se te conoce mucho en Elche, pero si no se te conoce, por eso te hacemos este programa, porque sí estás premiado en parte del extranjero y eres un referente de la poesía social eh, por ese espíritu yo no sé si te marcó la posguerra eres hijo de, de la guerra eres uno de los hijos de la guerra como lo fueron tus compañeros de generación literaria el último que ha fallecido ha sido Francisco Brines Premio Cervantes Bueno, es que realmente en aquel momento la poesía que yo hacía o que realmente es, eh, sacaba no era propia de los momentos que estaban gobernando. Y entonces mi poesía se ha publicado o se ha hecho notar en muchos sitios de fuera de España, pero eh, aquí en mi, en mi ciudad y en mi pueblo no he sido conocido nunca. Pues por eso se te debe, porque has llegado a los 83 años y te debemos que la gente de Elche conozca al poeta del pueblo que hemos tenido, que en 1975 comenzaste a publicar porque tu objetivo, Paco o Francisco, eh, ha sido siempre combatir las injusticias, la marginalidad sobre todo la pobreza. Bueno, es que realmente yo cada vez que... que os, os escucho a vosotras o a vosotros, y veo que, hay, que tenemos 12 millones de, de, de personas que no comen, ni viven, ni pueden mantener su casa, entonces en esos momentos creo que esa lucha es la que teníamos que tener todos en España, para que todos podamos vivir y para que todo el mundo podamos hablarnos, y son cosas que han pasado y que el progreso... ...ha hecho avanzar muchísimo en un poco años. Pues tu vida es una novela, eh, Francisco Sánchez... ...porque con 14 años abandonaste tu pueblo allí... ...y viniste donde naciste, a Elche... ...y Elche, ¿qué te ha dado? No, ¿Cómo eh, te ha inspirado Elche? Yo llegué a Elche y mi primer trabajo fue... En... ...bueno, le llamaban el, puro, el tío del puro, me parece... Ah, sí, con Bretón, el tío... Allí he estado trabajando uh -huh. varios años. Uh -huh. Y luego después, pues, claro, tenía que buscarte trabajo en otros sitios para, para poder subsistir. Uh -huh. Para pagar las pensiones y para muchas cosas. O sea, que, que realmente has ha dedicado la vida al trabajo. Y posteriormente, pues, te casaste, tuviste hijos y tuviste hijas. Y, y realmente hoy en día vivo solo Vive solo, pero con muchos premios Reconociéndote en, muchas, eh, en otros países También a, a nivel nacional Y Antonio Bazán Tengo que darte la bienvenida Porque hoy precisamente estás con libros De Francisco Sánchez Ortega Que nos dedicó Porque él ha venido a Elche Luego hablaremos de qué forma eh, Se publican sus libros sí. Pero Antonio, buenos días buenos días, ha llamado la atención su poesía. Siempre, sobre todo por lo que estás contando. ¿no? Tengo aquí dos libros, uno es El cancionero y tus poemas de amor, y otro Desde las humanidades. De este último, eh, quiero recitar uno, quiero ir introduciendo algunos poemas conforme vais hablando, que nos pueden hacer conocer más un poco a Francisco Sánchez Ortega. Hay uno de Desde las humanidades que es No ser nada, donde él se define algo. Venga. Dice así. Yo soy también Aquel que no es poser nada, y que no es ni un pájaro ni un lirio, ni tampoco un lobo solitario, pero tampoco es una casa quemada, ni un caimán hambriento, ni es soñador de sueños. Soy corazón y sangres. Soy un alma en sentimientos que no desea glorias ni héroes, y menos quiere coronas. Deseo mi honra en mi vida. Y mis sueños, luego, soy solo, soy eso. Un deseo por desear, o una enredadera en el suelo. ¡Qué pena! Yo soy también aquel que por ser, no es nada. Ni fruto a punto, ni fruto pasado. Solo tiene, solo mirada soñadora. Falta de amor y besos. ¡Qué pena! Solo ser solo. Qué tu verbo, Francisco, el éxito es que es sencillo, pero llega al lector. Eh, ¿Cómo has publicado tantos poemas? Eh, ¿Quién te ha apoyado? No, sinceramente, yo he sido un lobo solitario. Un superviviente. O sea, que quiero decirte que en España, en aquellos momentos, por desgracia, cuando yo era joven. Resulta que había mucha sed de sillas, de cargos, y entonces aquel que solamente miraba hacia la sociedad y veía lo que estaba ocurriendo, no podía ser amigo de aquellos otros que eran amigos en muchos sitios. Y los que tú querías que eran amigos, a lo mejor no eran tan amigos como tú creías. O sea que, eh, que... Y era mejor, perdona, estar callado, vivir tranquilo y manifestarlo todo a través de los... Planes. Bueno, es que, es que lo, lo malo es que las Pe manifestaciones mías quedaban impresas. Claro. Y eso era un peligro. Y yo sinceramente, siendo trabajando en, el, en la fábrica esta del Puro, tuve que coger un día Y salir disparado corriendo de la pensión y marcharme a Barcelona. Bueno, porque iban a por mí. Claro, has, eh, estamos hablando también del periodo franquista. Sí. Has estado en una dictadura, pero tu, tu poesía floreció o se dio a conocer en, en la época democrática. Y allí es cuando pudiste resarcirte y alzar esa voz que te tenían acallada durante la dictadura franquista. Eh, has dicho que eras un peligro pero tú te defines también, y uno de, leyendo, repasando tu poesía, uno de, un elemento común que he visto en muchos poemas es el toro, porque tú te defines también como torero. ¿Por sí, qué? Bueno. ¿Por qué el toro, Francisco? Bueno, yo en, en aquel momento era un hombre joven y quería mucho a mi familia. Yo tenía una madre, la cual daba la vida por ella. Entonces quiere decirse que en aquel momento las operaciones del corazón solamente eran del yerno de Franco y mi madre tenía una enfermedad de, de esa y dijo que yo la iba a matar con, la, con los deseos de que quería que quería usted ser torero y ella tenía un disgusto porque bueno a su pues hijo, sí que, que quería por cierto ser. Que, que usted tenía diez hijos no usted dos hijos y dos hijas No, no. Usted no, su madre. Usted sí. es el cinto. Mi madre quinto, es, siete, es, siete. es cinco. No. Tenía. Yo soy cinco. ¿Tú, ¿Usted es el cinco de cuántos hermanos? De siete. Ah, tuvo siete hijos. Siete sí. hijos. Pero... Y entonces, claro, pues como estaba tan... le prometí que, que no tocaría jamás otra vez... Al toro. A, a nada. Y, y, y creo que he cumplido mi palabra para que mi madre supiera que... Pues entonces, eh, esto, esta anécdota demuestra que usted, aparte de ser rebelde eh, y aventurero, usted es un hombre de familia y también lo refleja en su poesía. Porque hay que decir que uno de sus hijos ha llegado a la política. Él es, eh, actualmente es el concejal de Compromís, Felipe Sánchez. Sí. Y cuando nació, creo que tiene, usted tiene cuatro hijos, lo acaba de decir, cuando nacieron sus hijos, usted también les dedicó poemas, ¿verdad, Antonio? Sí. Tú lo has podido... Eh, pues eh, recuperar en ese cancionero eh, uno, los poemas dedicados a todos sus hijos y en especial a Felipe que es el que conocemos el que más conocemos bueno, es que más conocemos porque mi otro hijo trabaja en Mercadona y mi hijo este es... no debía haber seguido la línea de su padre No debería haber seguido. Porque usted critica mucho a los políticos. ¿eh? Siempre ha sido muy crítico por lo que ha dicho. ¿no? Y bueno, yo he creído más en el pueblo que en los políticos. Y hoy día más todavía. Bueno, Tal pero vez. su hijo nació y usted cuando le escribió le dedicó este poema no sabía a lo que se iba a dedicar. No, no, nada absolutamente. Bueno, pues aquí escribe el padre. Bien. Es Francisco Sánchez Ortega a su hijo, Felipe Sánchez. Y le escribe así. Fuiste el beso primero, hijo. Tu corazón es de rosa y papel y te engañó. Mis manos eran tus manos y mi cerebro no pude hacer lo tuyo, mas te quiero. Con mi dolor salomónico y con tus altos sueños. Te quiere mi corazón y mis ojos se vuelven envidiosos viendo tu cuerpo. Unas campanadas me despiertan y me levanto. En la mañana y con agua y jabón la vomitar. ¿No sientes mis vibraciones cuando cruje mi alma, o cuando rendido lloro y lleno de agua la almohada? Perdí por no saber llorar. Delante de vosotros, o deciros mentiras sobre mentiras en contra del otro, fuiste mi amor y beso primero. Felipe, aunque yo sea un perrito sin ojos. Francisco Sánchez, sus hijos qué son para usted? Bueno, yo, yo estoy muy orgulloso de mis dos hijos y de mis dos hijas y solo deseo de que comprendan que no solamente es, están ellos, que son mi, a lo mejor mi amor más grande, pero También tengo un deseo de que en mi pueblo y aquí en mi ciudad, en él, algún día podamos mirarnos todos unos a la cara y podamos decirnos muchas cosas que hasta ahora han estado ocultas. Francisco Sánchez, ¿a usted se le ha rendido homenajes? ¿Con qué reconocimientos, galardones y premios se queda? Bueno, yo realmente... Brasil ha, ha sido una, uno de los países que han publicado mucho bastante mío y además también han mandado una carta de homenaje y todas esas cosas. Yo es que realmente nunca he hecho caso de, de lo recibido. Es cierto, no ha hecho caso. Y hay una anécdota que me cuentan sus amigos, que creo que eh, pues gente destacadísima de la Real Academia le ha escrito y usted ha pasado totalmente de ellos. Sí, de todo. <risa> Hasta, hasta, <risa> yo puedo decir que uno de los que no me gustan verlo en la televisión ese es Guerra, y ese se, estando en... Está es, hablándome es, de, de Alfonso Guerra, compañero, sí. porque usted bueno, milita... Fue, toda... fue compañero mío. Pero sigue militando en el PSOE. Pero eh, realmente lo que oigo por, por la boca de él no es lo propio de, de un socialista, pero bien. O sea que usted está muy, muy como el resto, como muchos ciudadanos, está muy defraudado con la política. Pues estoy defraudado porque realmente si miramos la cañada de Madrid nada más, veremos que hay muchos millones de emigrantes y, y nativos de España, <coughs> los cuales han estado un montón de meses, un montón de meses con el frío, sin agua y sin calefacción y eso un gobierno que sea social no puede mirar hacia otro lado pues Antonio... Voy a leer un poema que habla precisamente de esos detalles y lo que produce defender al pobre la tristeza que muchas veces inunda tu alma y que no sabes tampoco cómo expresarlo por ejemplo, con este verso, la tristeza La sombra y la tristeza me acompañan, pero... Nadie sabe, nadie cree, nadie comprende mi soledad. Soy hecho por mí mismo y sufrí las necesidades de mi época en un brotar de ilusiones y de tardes de solitoros. Mi corazón, ¿qué es mi corazón? Nunca luchó por él mismo. El pecado de mis carnes se quedó en el tiempo mientras la negrura de la noche me estremece. Yo me incrusté en el sueño milenario de la defensa del pobre, y he perdido. Sentí desganas y me sentí hundido, con el corazón sangrando y en los deseos perdido. La sombra y la tristeza me acompañan. Antonio, leyendo su poesía, también descubrimos que este poeta que tenemos hoy aquí, el honor de tenerlo aquí, es muy plástico porque es que es fácil ver las imágenes que te retrata y esto eh, Sánchez Ortega, usted lo recoge también en otra disciplina artística que, que realiza y es que me han dicho que su casa está llena de cuadros pintados por usted, supongo bueno. que habrá realizado eh, eh, exposiciones, y, me, y perdóneme porque no he ido a ninguna y eso sí que es un pecado. Me encantaría ver su obra pictórica. ¿Qué pinta? Bueno, pues pinto realmente lo, lo que estoy viendo, porque realmente eh, tengo algunos cuadros de los verdugos que había en aquellos momentos, tengo cuadros y, y tengo retratado a esas personas. Tengo cuadros en los que hay balanzas y en la balanza siempre la derecha pesa más que la izquierda y tengo cuadros en los cuales pues eh, la paloma de la paz se, se posa sobre un negro y no se posa sobre la, la clase social que está acostumbrada a ver que es el blanco quiere decirse que los cuadros míos Son cuadros, no, no está, son perfectos, no son bien hechos por, por la mano de un hombre. Es un cuadro hecho realmente que refleja el momento actual de, de ese día. O sea, es pintura social también, al igual que su poesía. Pues pintura social. Pero sí. yo tengo que decirle que todo lo que estamos leyendo, eh, porque la denuncia social a veces es agria. Eh, y tiene que ser una persona cabreada o enfadada para, para realizar usted, ¿es feliz? Bueno, feliz soy ahora, ahora con mis cuatro hijos, sí soy feliz, sinceramente. Ahora, ahora. acaba de decir la palabra ahora, ¿y antes? Y, y antes he luchado siempre porque a mi hijo no le suceda lo mismo que le ha sucedido a su padre. ¿A usted qué le ha sucedido? Sí, o sea que, ¿Ha pasado hambre? Pues sinceramente recuerdo cuando joven que mi madre, la pobre, se echaba, eh, usaba un delantal delante adelante y a lo mejor tenía un real, antiguamente se llamaba un real, que mi padre, el pobre, pues tenía construir todos los zapatos de los hijos para que los hijos saliesen decentes el lunes y, y no podía ni tomarse un vaso de vino sinceramente, pero bueno en aquellos momentos se comía un trozo de pan, se le abría un, un, un al al pan, se le abría un agujero, se echaba un poquito de aceite y azúcar y con eso comías. Pues lo estamos definiendo, Antonio, porque cuando digo que hay hay que estar cabreado para ser eh, utilizar la poesía social, la denuncia social, tanto en pintura como en verso, eh, eso significa que usted ha sido siempre un poeta vital. Bueno, y cuando decimos que denuncia las injusticias, tenemos que decir que todo está envuelto después de leer su poesía. Está, ¿Usted tiene, utiliza ese envoltorio de auténtica humanidad? Sí, pues sinceramente sí, creo que sí. Pero lo que realmente es que, que yo comprendo que cuando joven querías trabajar para llevarle una peseta a tu madre a tu familia y pudieran vivir un poco más y, y, y, he, y he luchado en ese aquel momento luché y luchaba porque veías pasar a las personas mayores a lo mejor con una cesta y con un poquito de pan o lo que sea para el, para el padre o para la madre o sea y en todas esas cosas siempre han ido marginando dentro de tu cuerpo y ya está Pues usted, eh, lo hemos dicho, fue concejal socialista en la primera corporación democrática, ¿qué aportación quiso realizar durante, creo que duró cuatro años eh, el mandato bueno, ahí, en el que estuvo usted en el, eh, formando parte del gobierno? ¿Qué quería hacer? En bueno, elche? yo es que pensé, cuando entré de concejal pensé que había que luchar por, por el más desgraciado uh -huh. o la desgraciada uh -huh y entonces eh, comprendí que, que no que el, los pensamientos de las personas que estaban alrededor mío pues pensaban más en la silla quizás más en el cargo o más en muchas cosas pero ¿no? ustedes no cobraban en aquella no. primera corporación democrática, no eh, había bueno, esos sueldos que hay ahora es que en aquel momento eh, yo creo que lo di todo para el pueblo de Elche, se lo dio. y entonces... A cambio de ningún sueldo, ¿eh? hay que decirlo, ustedes no cobraban. Y, y entonces cobraba muy poco, y realmente luché para que se hiciera el... el yeah. O sea, antiguamente se iban a almorzar la gente de dinero y eso, a, a, a la pinada y eso, Y allí pues, hice yo para que el pueblo de Elche tuviera ah, el, el campo, el merendero. El merendero es y, y, y el merendero fue una obra mía rest, directamente y contra, contra la, la, la diferencia de las muchas personas que estaban alrededor mío. Cierto, eh, fue el merendero. Eh, supongo que, Antonio, no sé si has, has visto algún poema en el que Elche iba a preguntarle eh, él se tiene un, una gran fuerza plástica por sus palmeras. ¿Eso se refleja en algún poema, Francisco? Bueno, yo es que aquí, aquí en Elche me reuní con varios, en aquellos momentos, con varios poetas y, y poetas, eh, hombres y mujeres. Uh -huh. Pero realmente yo creo que no eran suficientemente comprensivo para para ver que que la poesía suya no llegaba a la altura que había que, que llevarla y eh, pero querían ser secretarios ser Presidente y muchas cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está demostrando Francisco Sánchez Ortega que el poder le repatea? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo demuestra? El, <risa> sí. el poder corrompe. Pero sí que has encontrado un, un poema sí. que habla de Elche. Bueno, de Elche más... y de las mujeres de Elche o de la vida en Elche. Hay que agradecérselo a, a este poeta porque lo ha dicho él, se lee en Brasil y en otros, en otros países sudamericanos bueno, mucho su poesía, ¿eh, Sánchez? Paraguay, muchísimo. En, en, en América y dejé de hablar con las personas que de él se creían, en, se creían. Y, y mi poesía pues la, de, la dediqué al extranjero y en el extranjero se me consideraba como una cosa distinta a la que había como lo que es un poeta vanguardista y de raza Frutos es este poema de Francisco Sánchez Ortega dice así mujer, mujer Mujer que vives en Elche, las palmeras en los huertos y los frutos al aire. Dorados, dorados, dorados. Y en las fiestas de casa, arroz con costra. Y la joven de bello rostro, azuza el fuego para cubrir la tapa con las brasas para que suba el huevo. Dorados, dorados, dorados. Atún salado y frescas habas. Y el aceite en el plato con el pan untado. Dorados, dorados, dorados, son de mi tierra, son de mi casa, troncos difusos y palmas blancas, dorados, dorados, dorados, ay, no te vayas, mujer, no te vayas, deja la cama hecha y no pongas mantas, y haz un cantueso que nos reponga las faltas, dorados, dorados, dorados. Hay que agradecerle a Francisco Sánchez Ortega que haya inmortalizado de esa forma la esencia del pueblo ilicitano. Muchas gracias, Francisco Sánchez gracias. Ortega. Hemos llegado a las 10 en punto de la mañana y Antonio Bazán aún Yo quiere uno, leer más. quiero un Ller. final. Quiero un final. Es no desear. Cuando pasa la vida y miras hacia atrás se ven las cosas de otra manera. O por lo menos parece que nos ha cambiado un poco. Sí, cambiado cambian un poco. Y este es el poema que quiero leerle para eh, poner punto y final, que dice así, yo estoy ya en otoño y no deseo el invierno, yo vivo día a día y no deseo el cementerio. ¿Será la queja desgarradora sin un sentimiento del cielo? Yo estoy indiferente y ciego, vivo en el vivir, sin querer seguir viviendo. Oigo gritos extensos, mis oídos viven en el estruendo, y la ambición vive la siesta, pero todo existe. Abierto vive mi corazón, esperando a la vida eterna, pero no existe. Yo vivo en el secreto del cielo, y la esperanza se ha perdido. En un abrir y cerrar de ojos, yo no rozo la muerte, y quiero alas de pluma para levantar el vuelo. Yo estoy ya en el otoño y no deseo el invierno. Muy bonito, Paco. Muy Sánchez Ortega. Lo que tengo, quiero agradecer es que eh, al, pueblo, al pueblo de Elche principalmente, decirle que, que, que es mi pueblo, que Elche es mi pueblo, y que vosotros, las mujeres y los hombres, habéis demostrado que Elche también tiene personas que se dedican a saber de, lo, de las personas que viven en Elche. Y eso es un agradecimiento que tengo que dárselo a todos, y en estos momentos os lo doy a vosotros, para que lo, lo creáis. Que el pueblo es Elche, pero es mucho más que se mira cuando estamos sentados en un velador y vemos muchas más cosas que, que no queremos saber nada, <risa> ninguno. Pues ustedes lo han escuchado. En Elche tenemos poetas como Francisco Sánchez Ortega que son referentes en otros países y que deberíamos, deberíamos mirar más su poesía, emocionarnos más con ella, porque usted creo que casi todo lo que tiene publicado está agotado. Bueno, sí, es que realmente luego después, cuando yo ya mmm, pasó el tiempo el merenderos hice merendero y todas esas cosas pero luego después eh, el, los poemas eh, siempre los he hecho en un papelito en, un pa ¿Sí? en, en una cartulina y claro creí que no debían de estar sueltos y entonces eh, en una editorial de Almería los publicó pero en libro uh -huh. y, y, y Y todo eso, todas esas cosas están en poder de mi, de mi hijo, precisamente Félix. Felipe Félix. Y, y creo pues habrá eh, que, preguntarle que, a que, tenía, que tenía que dárselo por fuerza a mis hijos, claro. porque yo ya no los quiero para nada. Pues hay que divulgarlo. No función. Eh, eh, nuestra función, eh, nuestro trabajo es este, divulgar tanta belleza. Francisco Sánchez Ortega, gracias a usted, y usted ha, ha dado las gracias al pueblo de Ilche, por supuesto que es su pueblo pero también da todos los días gracias a la vida gracias gracias a la vida dat me ha dat me, me, dat me, dat me, dat me, dat me, dat me, dat me, dat me, dat me, dat me, dat me, en las multitudes del hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días grillos y canarios martillos turbinas ladridos Chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que bien suide claro, madre amigo hermano y luz, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, y ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas sillanos y, y la casa tuya tu calle y tu patio gracias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 Los dos materiales que forman mi canto. El canto de ustedes que es el mismo canto. El canto de todos que es mi propio canto. 101.4. Teleelch Radio Marca. No esperes a que ocurra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 ...con Rosmar y Alonso... ...pues pasan nueve minutos de las diez de la mañana... ...damos la bienvenida a quienes nos siguen... ...por la señal de Teleelch... ...y ustedes lo han podido comprobar... ...Pablo Rubio está saludando... ...a nuestros telespectadores... ...tenemos aquí en el estudio de Teleelch... ...Radio Marca, menos mal que lo tenemos aquí... ...no por teléfono... Al presidente del Partido Popular, portavoz del Partido Popular y senador Pablo Ruz. Muy buenos días, Pablo. Pues un saludo cordial de viernes, de final de, o de mediados de junio, ¿no? ya encarando el verano que, que viene también y de que tantas ganas tenemos todos. Aún, aún no ha llegado el verano, estamos terminando 21, la primavera. La primavera tan fría y húmeda que y hemos tenido. Y tan pesada en ese Muy sentido. Muy fría ¿no? sobre todo. Y esto se puede tras... Pues sí, transferir. <risa> traspasar Por a la vida política. Eh, porque también son frías las relaciones, se han congelado sus relaciones con Carlos González. Pero antes de hablar de ello, vale. Pablo, el ministro José Luis Ábalos viene aquí, a esta tarde, al aeropuerto, a cambiar el nombre. Aeropuerto Elche, Alicante, Miguel Hernández. ¿Le han invitado? No, no, en la línea habitual. Se esperaba, ¿no? Que sí, no le invitaran. Tenemos, es una... Es una línea de continuidad, ¿no? Desde el inicio de legislatura de prescindir de nosotros, bueno. No, no, no pasa nada. Desde luego a los oyentes lo último que les preocupa es si han invitado o dejado de invitar al Partido Popular a la inauguración, de, al cambio de un nombre. Bien, pero lo que sí que nos preocupa es lo que podamos conseguir de esa visita. Claro. Eh, Confía en que Carlos González pueda arrancar un compromiso al ministro José Luis Ábalos Valenciano sobre las infraestructuras pendientes que tenemos y que tanto necesitamos como la Ronda Sur, las conexiones del aeropuerto con el tren… Etcétera, etcétera, etcétera. Es una pregunta que necesita un poco más de tiempo. No, te, te ruego misericordia. Bueno, pues. Muy brevemente. Ayer, por lo que comentabas, ayer mi grupo presentó en, el, en las cortes una moción para pedir al gobierno, está relacionado con lo que me preguntas, ¿eh? Para pedir al gobierno que se apeara de su decisión de recortar el trasvase de Tajo Segura. Bueno, pues eh, el PSOE votó en contra de esta moción. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno pues que el señor González no tiene ningún peso en las decisiones del Gobierno de la Nación. Y, y digo más, si tuviera algún peso en los presupuestos generales del Estado, de, de, que se aprobaron en diciembre, el día, en, el día 22 de diciembre, coincidiendo con la ley educativa, la ley CELA, que aprobamos definitivamente en el Senado, no con nuestro voto, evidentemente, se si habría consignado pues, la conclusión de la Ronda Sur, se si habría con, eh, consignado el plan de cercanías para desdoblar las líneas y, y, y <risa> habilitar una parada de cercanías a la estación del AVE, ¿no? Pues no. No hay nada de eso. Entonces, eh, Ross, uno al final concluye qué pena ¿no? que tengamos un alcalde socialista, el gobierno de la nación socialista, y que sea incapaz de, que no se trata de presionar, sino de, de hacer justicia para con él, ya que nos debe el Estado a estas infraestructuras. La Ronda Sur, la, en su momento, la consignó el, el gobierno de José María Aznar, te acordarás, en el año 2002, y la inauguró Ana Pastor pero inauguró un 80% de la Ronda Sur, porque queda un 20%, un poquito menos, que el señor González es incapaz de desbloquear. Entonces, bueno, pues, pues yo deseo que esto cambie, evidentemente, y espero que le exija al señor Ábalos pues, que no se trata de pedir nada que no sea de justicia, que le pida contundencia e inversiones en el Che, que nos falta y que el Estado nos adeuda. Bueno, pues como ha sacado el tema del agua, recordando lo que ha pasado en una comisión parlamentaria esta uh -huh. semana con el ayer, trabajo de sí, Tajo sí. Segura, eh, ya no vamos a hablar del agua, que lo teníamos previsto, sino vamos a continuar hablando de esa relación que hemos dicho que se, enfri se ha enfriado eh, usted, el líder de la oposición, con el alcalde de la ciudad. Lo que vimos en el debate del municipio nos hace ver eh, que las relaciones están rotas y que el consenso que pedía el presidente de la Confederación Empresarial para solucionar determinados proyectos que están bloqueados, pues eh, ustedes apenas dejan margen bueno, para yo, un consenso yo, el yo, yo, alcalde Ross... le pedía una oposición leal mm. luego le decía luego metió, se metió en se la metió crítica en mi vida privada, eh personal <ríe> Llegó a afirmar que pero usted es quien lo ha llevado a los tribunales ya, ya, sí, sí. es que sí, sí. le gusta llevarlo a los tribunales una pasa? y otra vez sabes primero que, que, que a los ilicitanos creo que lo último que les preocupa es cuál sea la relación entre Pablo Ruiz y Carlos González en segundo lugar que, que yo hago mi, mi labor de oposición fiscalizadora es que nosotros hemos llevado fiscalía anticorrupción al equipo de gobierno porque la intervención eh, en muchas ocasiones y reiteradas ocasiones ha dicho que haya fraccionamiento de contratos en algunas actitudes por parte del equipo de gobierno y nosotros como oposición responsable tenemos que ir a los tribunales para dar cuenta de esto, oiga, y que los tribunales y la justicia actúen, pero eso se llama fiscalizar y el señor González tiene que gobernar. Y no, y no centrar su labor diaria en atacar a Pablo Ruth porque eso es un error y al final los únicos damnificados somos nosotros. Mire, anteayer estuve, estuve en el Toscara. Hay un problema en la calle Felipe Pedrey, gravísimo, sí, de, eh, de una zanja de 20 metros, eh, sí, tapada, con, un, tapada con, un, con, con una valla previsional. Eh, ahora nos vamos al Altavís porque los vecinos nos han llamado igualmente para solucionar un problema. Ayer propusimos una calle a un gran hombre que es José Bernabéu. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y, y, y quien tiene que, que ser... Eh, justo, justo, eh, responsable con nosotros ese señor González, que no lo hace. Bueno, pues él verá. En el pero yo voy a decir que yo trabajo en un colegio concertado, atacando a todos los profesores de colegios concertados de Elche, más del 30% de los alumnos de Elche están en colegios concertados, porque yo sabía hacer muy bien la genuflisión. Pues si esos propios, esas palabras son propias de un alcalde de una ciudad decimonovena de España con 250.000 habitantes casi, pues bueno, pues que venga Dios y lo vea. Me da igual, yo no estoy aquí para hablar de Carlos González, él verá lo que hace, estoy aquí para proponer y para fiscalizar. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y usted está satisfecho con su papel en el debate sobre el estado del municipio? Pero vamos a ver, eh, eh, aparte de los 320 minutos que tuvo el señor González para, se dice pronto, de 320 bueno, minutos... Él dijo que era un tostón, sí, sí, no, no, no ya, él mismo, el mismo lo dijo. Se o sea, fuimos al debate a escuchar no a escucharnos, porque para eso están los plenos. Bueno, Ahí voy. Y fueron, no las, y fueron las pedanías, claro, fueron las pedanías las que eh, redactaron un sinfín de proyectos que están sin empezar. Al final so, fueron las pedanías las que, las que volvieron a decir nos sentimos abandonadas. Fueron las entidades sociales las que dijeron que nos sentimos, no nos, nos sentimos agraviadas. Esto no lo dijo Pablo Ruz. Al final Pablo Ruz, para el señor González, fue como eh, el cabeza de turco, ¿no? como, como la víctima propiciatoria. Pero bueno, al final... De lo que se trata el debate, que es una herramienta positiva, es de escuchar y de escuchar a las entidades y también de escuchar a la oposición. Si el señor González lo escuchamos todos los días y, y que la oposición también diga y que ponga sobre la mesa, pues aquellas cosas que faltan en Eche o, por ejemplo, ayer vino un señor de, de Valencia, ¿no? Anunciar que el plan, que el parque empresarial definitivamente, pero es que ese es el sexto anuncio ya. Eh, que, que afirma que se va a ampliar el parque empresarial. Para eso está la oposición pero sobre todo para eso está el debate del estado del municipio, del municipio que no de la ciudad, ¿no? Para escuchar a todo el mundo bueno, había que escuchar a, a, a una señora en este caso hablando de la Marina, diciendo que la Marina está abandonada por parte del equipo de gobierno o a un señor de Torrellano que habló de lo idílico que sería pero de, la, de lo cierto que es que están totalmente abandonados y olvidados por parte del equipo de gobierno y claro, pues, pues eso pues no gusta. Es que tenemos que recordar Ross, que los señores del PSOE afirmaron hace dos años que este iba, esta iba a ser la legislatura de las pedanías. ¿Y qué han hecho por las pedanías? Asfaltar caminos. Es que eso forma parte de la vida cotidiana. Y no, cotidiana. Todos. Y no, y no todos. todos. Es que eso no es extraordinario. Eso es ordinario. O sea, esto es como construir un aulario, que está muy bien en Garrofers, pero tú no puedes sacar pecho de construir un aulario después de que... Y es verdad, lo hemos hablado muchas veces, ahora está el Vicente Verdú en marcha y a punto de abrirse, esperemos que en septiembre. Pero es que antes de Vicente Verdú, Ross. El último centro educativo inaugurado fue en el año 13 el Princesa de Asturias. Pues eso, al final la verdad de las cosas cae por su propio peso y en lugar de aceptar la verdad y ser humilde, pues atacas a Pablo Bueno, pues yo insisto, es su, eh, es su praxis... Yo creo que las cosas hay que hacer de otra forma. Usted dice que su labor es la de fiscalizar y por eso ha acudido a Fiscalía con los reparos de la intervención. No, es que, ross no son los reparos. Eso es lo que dice el señor González. Es el contenido de los reparos. Los reparos es una herramienta legal. Cuando yo sea alcalde tendré reparos. Pero el problema es que los reparos a veces exhiben prácticas eh, irregulares. Vale, la práctica es fraccionar. Eh, fraccionar contratos. Las, las facturas. Eso bien. no lo dice Pablo Ruz, lo dice el interventor para y el, la interventora. Para el eludir el, la ley de la, la contratación. previa, que es una ley, por cierto, del año 17, que es muy rigurosa, es verdad, pero es la ley la ley que cumplirla. Del año 17. Uh -huh. Entonces el PSOE, el PSOE a usted le exigió. Eh, puso el ventilador en marcha y le exigió explicaciones de por qué usted, cuando fue concejal de cultura, también fraccionó no, pagos. No, no, ellos no dijeron fraccionar. Que por qué yo había contratado, que por, no, había facturado eh, con la empresa X. Sí, una, pero empresa, una empresa en manos del de de asesor actual de... No, no en manos tampoco. Una empresa con la que el actual equipo de gobierno sigue trabajando, una empresa que sigue facturando el actual equipo de gobierno y una empresa en la que trabajaba en su momento como trabajador puntual y eventual, el ases, mi asesor de grupo, que es bueno, pues una persona de mi máxima confianza. Mm. Esto se llama, es una práctica muy española que se llama dale al on para encender el ventilador y esparcir tal. Pero bueno, si hubiera habido alguna irregularidad, o si hay alguna irregularidad, yo me ofrecí, me voy con ellos a fiscalía mañana, pero no lo van a hacer porque saben que no hay recorrido. Insisto, Ross, el problema no es levantar un reparo. El problema es el contenido de los reparos. Y, y de, mil, de, de 60 reparos, son 17 o 15, si no recuerdo mal, los que hablan de fraccionamiento. Eso es lo grave. No lo demás. El reparo es una herramienta habitual y que, que por cierto, el señor González dijo que yo había tenido reparos. Primero, yo no tuve ningún reparo siendo Coordinador General de Cultura y, en segundo lugar, yo no formaba parte de la Junta de Gobierno, con lo cual tampoco pude levantar ningún reparo en esos cuatro años. Pero bueno, en fin, al fin y al cabo esto a los oyentes yo creo que les interesa bastante poco. Bueno, nos interesa todas las denuncias que realiza. También esta semana usted estaba diciendo que había un informe que les ocultó el sí, sí. alcalde, pero eh, el alcalde luego le dijo que usted exagera. ¿Piensa usted que exagera? Porque decía que había un informe de la Agencia Española de Protección de Datos que les daba a ustedes la razón del 20 y pico de mayo. Estaba usted a 14 o 13 de junio. Y decía que, que lo habían ocultado durante un mes, cuando hombre, ni siquiera habían pasado eh, hombre, Ros, el informe llega el informe llega al ayuntamiento al final el 24 de mayo. Y hemos obtenido el informe porque nos presentamos en secretaría, porque supimos que el informe estaba, y le dijimos al señor secretario, ¿verdad? ¿Que tenían ustedes el informe? ¡Ay, sí! sí no es que nosotros exageremos, ¿no? Sino que, y además un informe que dice que efectivamente... Con la ley en la mano, no hay ninguna objeción para que la oposición tenga acceso, guardando el debido, no decoro, sino el respeto por, por las deliberaciones de privadas, ¿no? Eh, y, y dentro de la más absoluta confidencialidad del equipo de gobierno, que es en definitiva el uh -huh. que gobierna en la ciudad, pues acceso a todos los expedientes. Nos han dado la razón. Uh -huh. Yo no cosa... exagero. Quien exagera es el señor González, que ha llegado a decirme de mí en, una, en sede municipal que soy el pregonero del apocalipsis. O sea, este tipo de cosas que yo no las digo, que las dice él, pero bueno, se retrata el que las afirma, ¿no? Eh, pero este, este informe, la agencia de protección, eh, lo que hacía era responder a una propuesta del equipo de gobierno para permitirles a ustedes el acceso. Y mm. al final van a tener eh, acceso al, a los expedientes que ustedes han uh, solicitado. Te hago un pequeño matiz. Es un informe que el equipo de gobierno encarga junto con un supuesto informe al secretario, del que el secretario no tiene constancia, para efectivamente... Esto fue a raíz de un apercibimiento del síndic. Tres llevan del síndic diciendo que, son, eh, que practican la opacidad o que no son... En fin, todo lo... Solícitos que debieran ser para, para, para, efectivamente, para garantizar nuestra labor de oposición. ¿no? Eh, del informe del secretario no sabemos nada y este informe se hace a, a colación del informe del sindic No, del apercibimiento del sindic que les dice a los señores. Tienen ustedes que facilitarles toda la documentación a los señores de la oposición porque tienen que fiscalizar. O sea, no es a petición propia, sino es porque el síndic les habla de la propia agencia de protección de datos en definitiva. Que tenemos que acceder a todos los informes, que, no hay, que ayuntamientos como el de Rojales o la Diputación, una institución eh, pues muy necesaria, algún día hablaremos de esto también si quieres, eh, lo hace sí. y que no hay ninguna, ningún fundamento legal para impedirlo. Eh, pero ¿ya tienen ustedes acceso? ¿Van a... Todavía no, todavía, todavía no. No. no sabemos. Son palabras y anuncios del señor González que esperemos que se materialicen pronto en hechos. Y lo que hemos dicho, eh, se pidió el consenso para el centro de congresos, es un problema que tenemos ahí bloqueado y el alcalde ya lo dijo en el debate, que van a convocar el Consejo Social, que se va a reunir y que están dispuestos a cambiar eh, de emplazamiento si así ustedes lo dicen. Eh, pero a cambio van a exigir a la Diputación Provincial que invierta algo en el solar de Highton. Bien, ¿Se va a poder sentar con el alcalde? Me, me encanta Porque... esta propuesta o esta idea que pone sobre la mesa, Ross. Porque todo esto, habríamos evitado toda esta controversia si desde el principio se hubieran hecho las cosas así. La Diputación eh, va a invertir eh, pues, más de 20 millones de euros en la ciudad de Elche para construir, ahora hablaremos del, del, de la tipología o del modelo, que también me gustaría hablar de modelo, eh, un espacio para hacer justicia con Elche, uh -huh. Y eh, el señor González, unilateralmente, ya sabes todo lo que se dijo, y que yo no era nadie, y que tal, y que él se haría las cosas donde él dijera, y al final ha sido la universidad quien ha dicho, pues hay que buscar alternativas. Y Carrus necesita un espacio sociocultural en ese lugar, en Haito, ¿no? Pero no exactamente un centro de congresos. Yo abro ahora otro debate, otra línea. Es que tenemos que decir también el modelo. Es que yo no, y lo digo, y se lo he dicho a Carlos Mazón, ¿eh? yo no comparto que solamente necesitemos un centro de congresos. El ADA es un auditorio que ha actuado como centro de congresos de una manera atropellada. Yo quiero en Elche un espacio multifuncional que sirva. Para traernos un congreso de, dos, de 1.500 personas, como el de los regantes famosos pero que se llevan se ha, a Torre Vieja. ha leído el Sí, sí, me, me lo he leído, me lo he leído entero y, por y supuesto, los pone cinco... ¿Pone reparos a, a que sea un espacio polivalente? Bueno, y, yo lo acepto y lo entiendo y lo asumo, son ellos los profesionales, pero yo, por ejemplo, me remito a, a, a la, la, la queja de las comisiones de fiestas que te dicen que el día de la proclamación de la reina... Con 600 personas en el Gran Teatro no puede ni tan siquiera invitar al 10% de su comisión. Yo creo que necesitamos un centro de congresos eh, multifuncional, es decir, centro de congresos eh, que nos permita, por ejemplo, programar un musical. Un musical de envergadura internacional o nacional no cabe en el Gran Teatro. He sido responsable del gran teatro. Que sirva para eso, que pueda montar varios congresos a la vez. Yo creo que tenemos que darle una vuelta entre todos al modelo. Porque no podemos convertir esto en un problema, como ha hecho el señor González. Y ahora que efectivamente está el informe sobre la mesa, en cierta forma, enmendando lo que el señor González ha venido sosteniendo, por supuesto, yo creo que las conclusiones son dos. Uno, en Highton hay que hacer un espacio sociocultural para el barrio. Y dos, tenemos que sentarnos todos, yo el primero, y así lo voy a hacer, y eso lo voy a, en fin, lo vamos a demandar al señor González, para buscar un punto de encuentro. Universidad, empresarios, partidos políticos, diputación, para encontrar el mejor modelo que sirva para, que perdure para décadas. Pues ve cómo sí si nos importa la relación que mantiene usted con el alcalde, porque eh, si ustedes se ponen de acuerdo, si hay propuestas interesantes. Eh, se van a poder sentar claro, juntos es, Eso es lo que le estoy preguntando Pero es que lo que venimos pidiendo ya tres años Con respecto al centro de pero congresos Pero su actitud tampoco es muy buena Porque también hace desplantes, se marcha del pleno Porque dice Hombre, eh, nos eh, que han cambiado marchamos del Pleno porque. Del no, no, no, hubo no. un acuerdo verbal De que claro. solamente le concedían tres mociones, había un límite de tres o dos mociones. Pues cada, ya bueno, ni me acuerdo el, el número. En fin, que, que... Pones varios temas sobre la sí. mesa. En primer lugar, quien habla del centro de congresos Fumo, nosotros en la convención del año 18 en el Bailongo. Y luego el señor González decía que era una idea suya. Mira, esto, es, esto no tiene recorrido. No, sobre la mesa estoy poniendo la crispación que se vive. No, no. Eh, pues sí, nosotros si lo, lo que usted pedimos... ¿Usted considera que es responsable también de parte de esa crispación que se está viviendo en el ayuntamiento a nivel político cuando estamos cansados de ver a los políticos sí. pelearse? Sí. Y lo que queremos es que ustedes se sienten. Ya, pero uno tiene que ver también quién es el responsable de la crispación. Nosotros lo que hacemos es defender no solamente a nuestros que la votantes. Culpa la solo el no, señor ni muchísimo menos. Piensa usted que menos. tiene parte de culpa que quizá usted con esas críticas exageradas puede enfadar Ros, al señor alcalde. Pero lo es que aquí hay, o sea, aquí cada uno tiene su función. El señor González tiene sí, la función no, de gobernar y Pablo Ruz tiene la función de, de fiscalizar, criticar. no criticar tampoco, bueno, sí, criticar como método claro. de fiscalizar. Es que no hay más historia y el señor González ya muy mal. Que el señor Ruz cumpla con su papel. Yo no llevo mal ni bien porque como el señor González no cumple con su papel, pues obviamente no puedo tener una opinión favorable de cómo está gestionando la ciudad. ¿Se tiene que olvidar de mí y trabajar? Es decir, señor González, olvídese de Pablo Ruz, eh, con el que está obsesionado, y póngase a trabajar. Que hay muchas cosas que hacer en Eche. Y sobre lo que me comentabas de la crispación. Nosotros, en el pleno de marzo, presentamos tres mociones. Pues porque la actualidad manda a Porque la actualidad de Mande Paso está al pleno. Y en ese pleno de marzo esas tres mociones quedaron contempladas en el orden del día. Y luego la junta de portavoces, es un espacio donde estamos todos los grupos políticos, pues hablamos de las mociones. Oye, pues mira, vamos a sacar esta. Pero es que las últimas cinco mociones, todas relacionadas con la actualidad, directamente ni incorporaron en el orden del día tres de las cinco. Pues claro, Pero no eran urgentes. ¿Cómo que no era urgente? Eh, poner en marcha eh, una, eh, comisión para, una comisión real del ayuntamiento para revertir el, justamente la situación del litoral, la regresión de las playas, claro que es urgente. Un homenaje COVID es urgente. Eh, exigir al gobierno de la nación que no incorporara los peajes o que no incorpore los peajes en autovía es urgente. Un plan local Sí, esto es muy importante. Para, para, para ahora interferir o intervenir en la ley valenciana que está tramitándose de, de urbanística era importante. Y otro, otro tema importantísimo. Adquirir la propiedad del edificio de las almacenes parreño en la que hay Salvador. Claro que era urgente. Es que a lo mejor hay plenos en los que tenemos que plantear siete mociones. ¿Con qué autoridad legal el equipo de gobierno determina por un supuesto acuerdo verbal, que no fue acuerdo, que fue imposición Que Pero no tenemos se derecho. No abstuvieron, no votaron en contra. Cuando que hubo eso ese no es verdad. Para empezar, no, está... no estuvieron. No estuvieron. Bueno, Ros, eh, el no señor sé... Navarro sí estuvo en, sí, esa, sí, sí, en sí. esa reunión y dijo no, que se abstuvo. No, el señor Navarro no ha dicho eso. Nosotros lo que dijimos y venimos diciendo de las juntas de, las juntas de portavoces es que hay que levantar acta, que no se levanta claro. tampoco acta. Y en aquella junta de portavoces de julio del 19 se nos dio un papel, no, ni fue ni un papel, unas direct... esto es lo que hay. Y nosotros manifestamos nuestro desacuerdo. Es que no se votó. No, no, no sé si me explico bien. Como no se votó, ah. no hubo ni abstenciones, ni votos en contra, ni votos a favor. Pero nosotros dijimos que no pasábamos, ni por lo de las dos pues mociones. La ojo. De sus ni... de la oposición es Ah, bueno. Eh, ellos, desde luego, la, la, de la oposición tiene que hacer oposición. Y una cosa, Ross. Como también manifestamos nuestro, nuestro rechazo a que se limitaran los ruegos y preguntas en ocho. ¿Pero esto qué es? Somos nueve concejales. ¿Cómo que cuatro ruegos y cuatro preguntas? Pablo, es que el tiempo corre, Sí, por supuesto. Vuela, y hay otros asuntos. Para cerrar lo del centro de congresos, ¿ustedes.? En ¿Qué emplazamiento es el que votarían de todos los que ha puesto la U? Porque el de Candalix, el que usted propuso, no aparece en la lista. Aparece indirectamente, en el entorno del parque municipal. Eh, nosotros creemos que ese es el lugar, no el parque municipal. Yo, yo creo que el parque municipal no se puede convertir en un centro de congresos. Es nuestro, nuestra gran reserva natural y casi espiritual ¿no? de la ciudad junto con Santa María, pero sí el entorno, ¿no? Y, y yo voy a seguir defendiendo, porque es legítimo defender todas las posturas, que el mejor sitio es Candalix. ¿Ven ustedes viable la ampliación de la al centro de congresos. El problema es que la propiedad ha dicho ayer, ya, anteayer, verdad. y han dicho que están buscando comprador para precisamente hacer una promoción de vivienda privada. Es que no hay mucho, más ganar una sentencia, como tú bien sabes, sí. es que no hay mucho recorrido, ¿no? Pero yo creo que el entorno es ese, ¿no? El parque municipal, Candalix, incluso las fábricas de Fernández. Pero ojo, Y esto hay que dejarlo muy claro. En Highton hay que construir, como estaba aprobado y previsto, un espacio sociocultural para los vecinos. Y que puedan, el ayuntamiento pueda programar una obra de teatro, o un pequeño uh -huh. musical, o incluso una zarzuela para 600 personas. Que eso es lo que necesita Highton. Y, por supuesto, compatibilizarlo con el aparcamiento gratuito. ¿Debería financiar ese centro sociocultural En Highton, la Diputación? Primero vamos a ver qué hacemos con el centro de congresos Modelo y ubicación y después Todas las puertas están abiertas, lo ha dicho Carlos Mazo Vale, eh, las fiestas uh -huh. Las fiestas de agosto, ¿le parece bien Lo que ha decidido el equipo de claro gobierno? Claro que sí, si es que no, no, no tiene en que, que haber ningún sí problema Es responsable, es decir, aún estamos saliendo de la pandemia Está la población en, Recuerdo, leí anteayer, ¿no? Un 40% de la ciudad está más o menos uh -huh. vacunada Yo tengo unos anticuerpos siderales por, por lo malitos que estuvimos mis padres vale, y un Servidor, claro, eso, eso. Pero bueno, ya gracias a Dios bien. Eh, claro que sí, es lo responsable, es lo que toca y es lo que, lo que hay que hacer. El servicio de Sin salvamento hay misterio, no hay fiestas. en las playas, ya, Muy mal. Que, ya que usted está hablando de, de que era urgente lo de la recesión de las playas. ¿Qué está ocurriendo con el, la contratación del servicio de salvamento y socorrismo? Bueno, para, para empezar, nosotros denunciamos que había habido una anomalía y tuvieron que postergar la celebración del Consejo Rector de Visiteche. Luego nosotros denunciamos que efectivamente el servicio no había entrado en vigor. Luego a la defensiva dicen que sí, que no, al final nos dan la razón sus hechos y por último estamos en un, con una adjudicación eh, provisional Ahora mismo este mes de este mes de junio, por falta de previsión, por falta de trabajo, no de los no de los eh, funcionarios de Visiteche, sino del propio concejal al que le viene grande su su, su función en Visiteche. Pero bueno, eh, esperamos que el año que viene eh, tengan por fin tengan previsión y lo hagan con tiempo. Vale. Eh, ha comentado así brevemente qué está pasando en Felipe Pedrey, que ustedes ¿Ah, lo sí? denunciaron. Bueno, nosotros lo denunciamos porque los vecinos están desesperados. Está en Carrus. ¿no? Está en Carrus, el Carrus este, perdón, Carrus este, cerquita de, los, de las promociones del Toscar. Es decir, vale, Carrus, sí. Barrio Sagrada Familia, tres calles arriba, ¿no? Vale. Bueno, pues hace 15 años una empresa construye, una cime, hace la cimentación. Es impresionante, ¿eh? son más de 15 metros de profundidad de, de la zanja. La empresa se, se desresponsabiliza, el ayuntamiento no asume responsabilidades, se coloca hace cinco años una valla metálica provisional. Al lado de la zanja de 20 metros, la acera se repara justamente al, al este y al oeste del, del espacio, es decir, queda una acera de, de cemento y además se impide, vecinos, se impide que los vecinos se aparquen con vallas del ayuntamiento provisionales y, y además se están generando grietas de consolidación en los edificios del entorno porque, claro, estamos hablando de, una, de unos cimientos que descienden 20 metros. Eh, son edificaciones bueno, pues que muchas de ellas tienen más de 30 años. ¿no? ¿Qué decimos al ayuntamiento? La empresa, eh, eh, o sea, la situación de la empresa no es problema de los vecinos, pero el ayuntamiento tiene que actuar de forma subsidiaria. No lo hace la empresa, lo hace el ayuntamiento. Uh -huh. Se consolida los muros, se levanta un muro para, para generar la seguridad en la calle, se repara la acera y se deja que los vecinos se aparquen. Es una cosa de. Y luego ya que le pasen la factura a la empresa, que es la que en definitiva tiene la responsabilidad. Pero el ayuntamiento tiene el, la, el deber de velar para que esos vecinos que pagan sus impuestos tengan la calle en condiciones, ¿no? Es lo que pedimos al equipo de gobierno. Bueno, bueno, hace tres semanas también pedimos algo similar en, en, en Altavíx y sigue en una acera convertida en un puzzle. ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar no, no ahora, reparado. ¿qué, ¿Qué problema hay en Altavix? Que va, ¿Se va a desplazar usted ahora después de esta entrevista? Sí, Guillermo Santacilia, en este caso, pues la calle se, se levantó una zanja hace un, cerca de un año, no, siete meses, se reparó la zanja Y luego resulta que en lugar de reparar la zanja con pavimento en pastilla o nuevo, se ha hecho un remiendo de... de, de... Pero de verdad, o sea, de Tetris. De Tetris no, de, de puzzle barato, ¿no? Y los vecinos están desesperados porque ha habido caídas, porque se están cayendo losas de un edificio. En definitiva, se trata de estar en los problemas importantes, no en lo que yo pienso sobre Carlos González o Carlos González sobre Pablo Ruz, que es irrelevante. Vale, otro problema importante, el mercado central. No vamos a recordar lo que está pasando, sino simplemente una pregunta. ¿Se hmm. ha puesto en contacto con si...? Y... Nosotros estamos en contacto directo con los placeros, y lo he dicho aquí y lo volveré a repetir en esta casa. Si soy alcalde en el año 23... Nos allanaremos del proceso judicial y se construirá el mercado con parking, respetando el refugio y respetando todo aquello que suponga la preservación vale. del parking. Con esa declaración usted se ha dado cuenta que está ya en pre-campaña electoral. Bueno, es que yo quiero ser alcalde <risa> Nunca he dejado de estar en campaña Nunca he dejado de estar en campaña No, porque una campaña es una propuesta permanente Yo quiero proponer, aparte de fiscalizar ¿no? Políticamente quiero, propongo y propongo Porque al fin y al cabo quiero que los ilicitanos Nos den su confianza para darnos una oportunidad ¿no? Y en eso estamos Pues supongo que estará en estos momentos eh, Tomando buena cuenta de todas las peticiones De esos colectivos que participan en el debate Esos para, son los importantes Para, para elaborar su programa de Bueno, nos vamos ahora con la libreta Altavix también, ¿eh? eh... Así, seguimos con la libreta <risa> pues eh, Pablo Ruth, no hay tiempo para más. Y se Encantado, como siempre. Muchos temas pendientes. Te puedo decir algo que no es un claro. piropo: es impresionante la, la cómo tienes mm, a, eh, asumida la, la realidad eh, periodística eh, actualidad de la ciudad. No, Yo soy, te admiro. No soy la única, ¿eh? Bueno, muchos de mis oyentes también. No, no, pero, pero es increíble: o sea, lo tienes todo, pero vamos, co como una ametralladora en positivo, ¿no? Solo o sea, que... Hay que abrir los ojos. Pablo. En, enhorabuena. <risa>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 María, por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Si crece lo que siento yo por ti, hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Mijn ha visto llorar, tantos recuerdos mijn mijn liefde, no te mijn liefde, día liefde, mijn tu vida de la pobre vida liefde, me tocó mijn Ik weet es, que se wat ik moet doen. como weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet wat ik moet doen. Ik weet niet Y en las noches del otoño reverdecer, tal como el amor que siento yo por ti, yo por ti, por ti, como el amor que siento yo por ti. 101.4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 Son las 10 y 43 minutos de la mañana, estamos ya en la recta final y comenzamos aquí esa ronda de noticias y lo hacemos con la actualización de los datos, no sé si estarán ya por municipios actualizados en la web de la Consejería de Sanidad, eso nos lo dirá nuestro compañero Salvador Campello. Muy buenos días, Alba. Muy buenos días, Rosy, que están y además son buenos o al menos son estables porque La incidencia está ahora mismo en 34 casos y ha bajado de los 39 que estaba el pasado martes a 34. Se confirma que se está estabilizando, que esta cuarta ola apenas eh, ha llegado a rozar los 49 casos hace dos semanas. Esperemos que siga esa tendencia de estar estable a la baja y más después de las fiestas de fin de curso que sabemos que se están realizando la semana pasada y también está la semana pasada con selectividad y esta semana con la de los institutos y la de las universidades, la de los lados distintos de las universidades, que terminan también esta semana las clases. Entre el pasado lunes y miércoles se detectaron 36 casos, que es una superior la cifra a la media de las últimas semanas, pero la buena noticia es que la incidencia se mantiene estable, está en los 34. Además, No hay ningún fallecido y en las UCIs no queda ningún paciente. Solamente dos en planta, uno en el General y uno en el Vindalopo. Pues son buenas noticias, como también lo son. Acaba de mandarnos bueno, eh, en comunicación el presidente de Riegos de Levante de que el servicio está restablecido después de que ayer reventara una de las tuberías principales en el camino de las elevaciones del pantano de Crevillen. Eh, lo que Espectacular, geyser es que... el que formó ayer esa rotura de esa tubería principal que baja desde el embalse de Crevillente hasta la quinta elevación, para que se hagan una idea, los oyentes están entre la pedanía de Matola, entre el núcleo urbano de Matola y la carretera de Crevillente, aunque ya término municipal de Crevillente, obligó a la policía municipal de esa localidad a cortar la carretera porque eh, llegó a alcanzar varios metros de altura el geyser que formó el agua que bajaba desde ese embalse, se cortó rápidamente, pero aún así, pues, en la tubería tuvo que vaciarse. De las dos tuberías que bajan desde de sembrarse hasta la quinta elevación, de las dos tuberías solo se ha visto afectada una, así que Riegos de Levante ha podido restablecer su servicio a la modernización, es decir, restablecer el servicio de agua de riego a toda la parte sur del Camp Dels, que depende de Riegos de Levante. Y espero que, este, que hoy también haya un porcentaje muy elevado de aprobados de, la, de lo que llamamos la selectividad. Hoy salen publicadas las notas y espero que la visita también del ministro de transporte, José Luis Ábalos, pues eh, eh, sirva para arrancar por parte de, de la, del alcalde algún compromiso del ministro o plazos sobre infraestructuras que quedan pendientes. Cuéntanos entre eh, ellas, el ministro entre a qué ellas, viene la ronda sur, el ministro a qué viene y a qué hora y cómo, cómo se va a desarrollar esa visita. Bueno, pues estamos muy pendientes de confirmar también, porque ha habido un cambio de última hora, y estamos pendientes, en cualquier caso, a partir de la una lo podremos actualizar, sí. y también pendientes, como bien dices, de esos compromisos que tenemos que le pregunte el alcalde, más allá de lo que viene aquí a inaugurar, eh, lo que viene a presentar esta mañana el ministro Luis Ábalos, porque eh, el alcalde tiene que preguntarle, obviamente, por la finalización de la Ronda Sur, por la conexión de la Ronda Sur, y por el tan famoso prometido conexión entre el aeropuerto y el tren de cercanía. Bien, pues estaremos pendientes, por tanto, de la hora del ministro, de esa visita del ministro. Y en eh, la página de sucesos pues hay que destacar eh, que hemos perdido a uno de los empresarios más importantes del calzado en ese accidente que tuvo lugar el miércoles por la tarde en un pueblo de Murcia, José Paredes. Hoy es su sepelio. Hoy es su sepelio, esta mañana, después de las últimas investigaciones de la Guardia Civil sobre ese accidente de tráfico, en el que desafortunadamente cayó con su coche a una balsa de riego en Murcia, en su finca. Eh, tras las últimas investigaciones, pues parece ser que sí que se va a poder celebrar esta mañana su sepelio en el sanatorio de la Liga. Bien, pues muchas gracias, Alba. Todas estas informaciones, estas noticias, a la UNA volveremos a darlas. También estamos muy atentos, exactamente, muy atentos, por ejemplo, al no el tema de las graduaciones, de las fiestas de fin de curso. Estamos muy pendientes porque eh, está viendo jaleo en el colegio y claro, campo amor, porque no dejan entrar a los padres eh, al centro a ver la graduación, que sé que sí que están citados a partir de la UNA para coger las notas. Y hablar con la tutora, pero no les dejan entrar a ver el acto de graduación de los niños de primaria y de infantil, con lo cual se ha armado cierto jaleo porque eh, algunos padres y madres han saltado la valla o incluso han llevado escaleras para poder eh, ver desde la altura esa ceremonia que se ha trasladado al patio trasero para evitar estos. Eh, hay mercados que finalmente sí que se están produciendo Así que estamos también en ese punto informativo De la ciudad de esta mañana Pues sí, eh, me imagino eso despierta mucho, mu muchos, Muchas pasiones y mucho sentimiento Que no se le pueda permitir a los padres Ver, graduar a sus hijos eh, Supongo que es importante eh, Y provoca situaciones como la que has descrito Salva Pues gracias. A la una. Eh, toda la información la una, aquí la en el 7.4 y a las nueve y media en Pues muchas gracias, Alba, por este resumen. Y nosotros continuamos ahora, eh, continuamos esta ronda de noticias con la información deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche ya tiene cerrados a todos sus rivales de pretemporada. El equipo de Fran Escriba se medirá a la Tromitos de Atenas de la Superliga griega, al Real Zaragoza, Club Deportivo Tenerife, Deportivo Alavés y Cartagena. Además, el conjunto Verde cerrará su preparación con la disputa del Trofeo Festa dels el sábado 7 de agosto. Todavía No está eh, confirmado quién será el rival. Las negociaciones las lleva directamente el propietario Christian Bragarni, que quiere para el Festadelts un rival importante, eh, teniendo en cuenta que lleva dos años sin celebrarse el Festa Festadelts en 2019 por el mal estado del campo y porque se esperó hasta última hora el poderlo jugar con el Athletic Club de Bilbao para conmemorar los 50 años de la final de Copa al final no se celebró y la pasada temporada eh, por culpa de la pandemia por tanto hay ganas de Festa dels y hay ganas también evidentemente de todos estos partidos de pretemporada todo contra equipos de segunda o de primera división los partidos Se llevarán a cabo todos ellos menos el encuentro frente al Árabes en el Pinatar Arena. Y las fechas ya están claras contra el Atromitos de la Superliga Griega el 18 de julio a las 10 de la mañana. Luego el Zaragoza el 24 de julio a las 9 de la noche contra el Tenerife el 28 de julio. Luego el Elche jugará en la Manga Club contra el Álaves el 31 de julio a las 9 de la noche para cerrar antes del Festa Delce de contra el Cartagena el 3 de agosto a las 7 de la tarde, de nuevo en el Pinatar Arena. Y el Festa Delce, de como digo, el sábado 7 de agosto. Mientras eh, la dirección deportiva sigue ultimando la operación salida, ya saben los jugadores. Que no entran en los planes de Fran Escribá, con contrato en vigor son Cifu y Luismi, que además han pedido marcharse para poder eh, jugar más minutos. Tampoco entran en los planes, evidentemente, los cedidos, Ramón Folk y Manu Justo. Por tanto, quedan 14 jugadores con contrato que sí entran en los planes del técnico. Además de los que acaban el 30 de junio, hay cuatro jugadores que podrían seguir: Gachaniga que tiene muchas ofertas, una de ellas del Elche y se está negociando con él. Mojica, pendiente del ascenso del Girona y de que el club pague o no su cláusula de rescisión. Y luego también Barragán y Dani Calvo, que sí entran en los planes del técnico ilicitano. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y cerramos ya la ronda con la información meteorológica. El tiempo. En Teleelche, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Yudai. ...y la vaquería del Camp Delge. Muy buen día con la vaguada de aire frío... ...situada al oeste de la península... ...y la dorsal anticiclónica... ...sobre el Mediterráneo Occidental... ...hoy la jornada ya estará marcada... ...por una relativa estabilidad atmosférica... ...hemos vuelto a tener una noche tropical... ...aquí en la ciudad... ...en la estación meteorológica de Telaés... ...la temperatura no ha bajado de los 22 grados... ...en el sur del Camp de Elche, ...20, 21, 22 en Torrellano... ...o 23 en Santa Pola... Para la jornada de hoy, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento flojo de nordeste por la mañana. A partir de mediodía girará componente este rachas en torno a los 30 km por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas más levaderas que en días anteriores. Aquí en la ciudad una máxima que va a rondar los 27 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 28 o 29 grados. Durante el fin de semana continuará la estabilidad atmosférica. Mañana sábado tendremos un mayor aporte de nubosidad a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste Temperaturas sin cambios significativos Máximas que van a rondar Los 27 grados mínimas Que durante esta próxima madrugada En la ciudad no bajarán de los 21 grados El domingo, ambiente Mucho más soleado, tendencia a cielos poco nubosos despejados Con intervalos puntuales de nubosidad De tipo alto, temperaturas que con El viento flojo de componente sur Van a subir por lo menos en la ciudad Hasta los 30 grados mínimas En torno a los 21 grados Y los primeros días del verano a partir del lunes, estabilidad atmosférica ambiente soleado pero con temperaturas no muy elevadas en torno a los 28 29 grados 101.4 Tele-Elch Radio Marca Nuevo diseño Nuevo interior, nueva tecnología Nuevo sistema de seguridad ¿Todo es nuevo?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 Juanita Conozca nuestra tienda online, Juanita.es o nuestra tienda física Juanita En Torrellano, desde 1967 a su servicio El sub más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F 35 a Llorens Automoción. DR, el sub italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR5.0 y F35 a la exposición de Llorenza Automoción, concesionario de R para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web R Italia.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 y han sido localizados en Citroën Grupo Marcos Este mes en exclusiva tenemos el modelo más deseado 40 unidades de Citroën C4 PureTech 100 fil. No lo busques en otro lado porque solo lo tenemos nosotros Reserva el tuyo en citroëngrupomarcos.com ¿Y que vienes por esta cuña y tendrás un año de seguro gratis? Citroën Grupo Marcos Pasión por llegar El prestigio y la experiencia en reformas tiene nombre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 Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con y Alonso. Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta. Comenzó, quedan tan solo cuatro minutos para las once en punto... ...para dejarles con Rosa Lucas y con su programa Entre Amigos... ...este programa La Glorieta comenzó a las 9 de la mañana... ...con esa entrevista al portavoz de la Mesa Provincial del Agua... ...Ángel Urbina, por el calendario que ya está fijado... ...del Ministerio de Transición Ecológica... ...para dar a conocer los planes de revisión de las cuencas de los ríos... ...y hay uno en concreto que nos interesa mucho... ...saber si el lunes... Es la fecha ya fijada para darlos a conocer, para publicarlos, si en ese plan de cuenca el ministerio rectifica o no, responde o no a las peticiones de los regantes del Levante de no aumentar los caudales ecológicos del Tajo, porque eso será suprimir el trasvase Y hemos continuado en el Rincón de la Cultura con Antonio Bazán, dedicándolo a un poeta, a un gran poeta social de Elche, Francisco Sánchez Ortega, un referente de la poesía social en Latinoamérica y en este país y un gran desconocido en esta ciudad hemos contado con la presencia del poeta y también con la lectura de algunos de sus versos más destacados y hemos continuado el programa La Grudita con esa entrevista al portavoz popular, presidente del Partido Popular y senador Pablo Ruz para hacer ese repaso de la actualidad local y de la, la situación en que se vive, la situación política que se vive entre el Partido Popular y PSOE en el Ayuntamiento de Luché. y hemos terminado con la ronda de noticias. Y ahora nos vamos con la música. Les deseamos a todos mucha suerte en este día tan señalado, porque es un día de fin de curso y es un día también de publicación de las notas de la EVAU, de la evaluación de las pruebas de acceso a la universidad. Esperemos que haya suerte a todos los muchachos y muchachas que se presentaron a esas pruebas, más de cuatro minutos. Y nosotros eh, nos vamos también deseándoles que tengan, que disfruten de este fin de semana que el tiempo va a acompañar y ya saben que el lunes volvemos con otra edición del programa La Glorita. Hasta entonces buen fin de semana. 101.4 Tele -Elch, Radio Marca <risa> Because she missed the scenery The native dances And the charming songs But wait a minute Something's wrong Hey mambo Mambo Italiano Hey mambo Mambo Italiano Go, go, go You mixed up sigillianos